con todo gozo y siempre eh, con tanto amor y misericordia prepara una bendición para cada uno. ¿eh? Y, y, y no porque sea este solo el único momento en el cual Él la da y, y te la da, sino que permanentemente lo está haciendo. ¿eh? A lo largo de todo el día, seguro Él ya estuvo cuidándote, de hecho ya nos dio vida, nos permitió ponernos en pie, abrir nuestros ojos, respirar, ¿eh? disponer de tantas cosas del día. Bueno, es así que ya todas ellas son bendiciones del Señor. Y aún así, eh, venimos especialmente a su presencia para reconocerlo, para agradecerle, para exaltarlo, para decirle eh, gracias por, por ser tan bueno y tan misericordioso conmigo, gracias por darme todo, gracias porque no tengo de qué quejarme, no debiera existir la queja en la vida de ningún creyente, eh, porque Dios es fiel, Dios es fiel, uh, por lo cual entonces uno... está agradecido y está feliz. Y viene y se lo expresa a él toda oportunidad que tenemos de hacer. Y además eh, venimos, por supuesto, al encuentro para orar unos por otros, para interceder, para a, animarnos, para bendecirnos unos a otros. Así que todo eso está bueno e ir contando todo lo que Dios va haciendo en este tiempo en la vida de la iglesia, que no es poco, que no es poco. ¿eh? Uh, así que comparta lo que usted ve y percibe de Dios, el mover de Dios entre nosotros. ¿eh? De, de Las personas que se van invitando y van viniendo y, y van asistiendo y se van integrando y van permaneciendo y algunos toman decisión por Cristo y otros ya un poco más adelante también son bautizados y bueno, son, eh, bueno vamos recibiendo discipulado. ¿eh? Así que bueno, todo este mover... en la Iglesia es un mover de Dios. Así que disfrutemos eso y compartamos, contemos unos a otros, porque ya después va, va creciendo y no podemos percibir todo lo que ocurre. ¿eh? Y, y eso ya es lo que está pasando entre nosotros. Entonces, ah, no, no ah, vino tal persona porque no la vi. Bueno, no alcancé a verla, pero sí estuvo. ¿Eh? Eh, y, y así que eh, las cosas que van sucediendo... No, no tomamos contacto ni conocimiento de todo lo que ocurre. Así que entre todos podemos animarnos y sostenernos con, con todo esto y, y fortaleciéndonos. Eh, Déjenme compartir en esta tarde el mensaje de Dios. Eh, hay unos versículos en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. En la segunda Corintios, capítulo 1, ya allí al, al principio... De, ...de la carta y una vez que él hubiera dado las salutaciones del caso... ...usted sabe que en general todas las cartas tienen este formato... ...al principio viene una salutación en la cual se describe normalmente... ...quién es el autor de la carta, a quién va dirigida... ...y una bendición, un saludo de paz y de bendición... ...y a partir de allí viene luego a desarrollarse los distintos temas... que el autor, el escritor, en este caso el apóstol Pablo, quiere compartir con aquellos que son los destinatarios. Así que, en 2 Corintios capítulo 1, en el versículo 3 y 4, comienza a desarrollar temas el apóstol, pero en estos dos versículos nos vamos a concentrar en esta tarde, porque Dios quiere hablarnos hoy acerca del valor de las experiencias de la vida. el valor de las experiencias de la vida, el valor que tienen las experiencias de tu vida y las experiencias que ya hemos vivido ¿eh? y las que vamos a vivir también. Tienen valor y la Biblia lo afirma y hoy vamos a concentrarnos en ello y a ver cómo Dios al mismo tiempo va a querer utilizarnos. ¿eh? Dios va a revelar una verdad importante en esta noche y es que Él quiere utilizarnos de una manera particular y especial que ahora va a quedar revelada también. Pero déjeme entonces leer estos dos versículos para luego compartir la enseñanza. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», dice el apóstol, «Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación». por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Eh? Parece un juego de palabras a veces, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí está el reconocimiento y la bendición a Dios Padre, y en este caso, destacándolo como un Padre de misericordia y Dios de toda consolación, está destacando estas dos características y cualidades, particularmente lo está haciendo en este momento, porque de hecho son aquellas características de nuestro Dios, la misericordia y el consuelo, que se manifiestan cuando vino a nosotros, cuando estábamos atribulados y vino a consolarnos, y vino a fortalecernos, y vino a sostenernos, y vino a sanarnos, y vino a levantarnos. Así que fundamentalmente quedan allí reveladas el consuelo que hemos recibido, paz, sostén, nueva fuerza, y además la misericordia que quedó expresada a través del amor de Dios, de la compasión de Dios, del poder de Dios obrando en nosotros y a nuestro favor. Y luego entonces comienza este, este juego de palabras, ¿no es cierto? Dice que este Dios nos consuela, Nos consuela, nos dice, puede ser que nos consuele, puede ser que atienda mis necesidades, puede ser que venga en mi ayuda cuando esté en tribulación. No dice eso, dice que nos consuela. Es un hecho, ya lo ha hecho toda vez que hubiese sido necesario en nuestra vida. Lo hace en este tiempo si es necesario, si estamos pasando algún tiempo, algún problema, alguna adversidad. Él lo está haciendo y lo va a hacer en todo tiempo y en todo momento que enfrentemos tiempos como este que están aquí descritos. Así que la misericordia de Dios permanece, el consuelo de Dios permanece y van a venir a nosotros en su persona toda vez que sea necesario. Como ocurrió antes, como puede ocurrir en este tiempo, como va a ocurrir de aquí en más. Dios es el mismo. ayer, hoy y por los siglos. Su amor es el mismo. El amor con que nos amó es el amor con que te ama hoy, el amor con que siempre, eternamente te va a amar. Así que lo que está queriendo decir que Él nos consuela como un hecho, y vea si esto ya no es un motivo de alabanza a Dios y de gratitud. Señor, gracias por tu consuelo. Gracias, porque cuando estoy triste, abatido, en conflicto, tu misericordia llega a mi vida. Vos venís a mí, venís a mi encuentro inmediatamente para mostrarme esa misericordia de diversas maneras, para que no me sienta solo, para, para sentirme sostenido, para, para que mi fe no decaiga, para, para permanecer con los brazos en alto, para que en vos pueda tener victoria en toda circunstancia. Así que mire si no es un motivo para exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero no solo dice que nos consuela, nos dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ah, Señor, me parece que esta vez mi problema es muy difícil para vos porque no podés hacer nada por mí. Ah, Señor, me parece que esto es demasiado complejo y a lo mejor el poder tuyo no alcanza a ministrarme a mí. Nunca es así. Dice que Él lo hace en todas. Nuestras tribulaciones podrán ser pequeñas, podrán ser grandes, podrán ser sencillas, podrán ser profundas. En todas, Él nos consuela y lo hace porque nos ama, porque lo prometió, porque Él nos dijo desde el primer momento, yo voy a estar con vos todos los días, pase lo que pase, y te voy a guardar y te voy a sostener y te voy a llenar de, de mi amor y mi poder va a obrar a tu favor. Y te voy a llevar de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Es una verdad que yo debo tomar por fe y celebrarla. Mi espíritu debe estar encendido con esta verdad de la palabra de Dios y con esta revelación. Así que, por eso, un verdadero creyente, aquel que es fiel a Dios, está en comunión con Él, no tiene temor de lo que le pueda acontecer. No, no tiene temor a las dificultades, a los problemas, porque sabe que este Dios fiel y todopoderoso estará a su lado y lo va a sostener y lo va a preservar. No que nunca va a haber lluvia, tormenta, eh, vientos fuertes. No, no dice eso. Dice que cuando eso ocurra, Dios va a estar allí para preservar tu vida porque lo más valioso para Él es tu propia vida. Por eso Cristo dio su propia vida por vos. Así que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, experiencias de la vida, ¿verdad? Para que también nosotros podamos consolar a los que están pasando por las mismas circunstancias. Y esto es lo que quiero destacarte en esta noche, el valor de las experiencias de la vida. Para muchas personas, eh, las experiencias que le han tocado no tienen sentido normalmente, no le encuentran razón de ser, mucho menos un, un hilo conductor, ¿no es cierto?, de por qué y para qué, bueno, y, y viven como hechos aislados y desconectados en su vida, ¿no es cierto?, sí, me acuerdo una vez me pasó esto y otra vez dirá, sí, yo, aquello, otro, y pero no encuentran relación ni vínculo en ello. Bueno, la mayoría de la gente no tiene una vida con propósito, No, no, no ha encontrado verdaderamente el propósito fundamental de su vida, y por eso no puede descubrir que todas esas experiencias tienen eh, relación con ese propósito de la vida. Y la vida es eso, una sucesión de experiencias, ¿no es cierto? A, a algunas muy gratas eh, y de mucha felicidad, y otras no tanto, y, y otras bastante ingratas. Pero esto es un, algo común a todos los seres humanos, todos tenemos una sucesión de experiencias en la vida. ¿Eh? Se van mezclando las, las gratas con las ingratas y las felices con las otras y así. Es una sucesión de experiencias. Eh, pero para el que está en Cristo Jesús, la vida ahora sí tiene sentido. La vida tiene propósito. Encontramos el propósito fundamental de nuestra vida. Sabemos para qué existimos, para qué hemos venido a la vida, para qué vivimos. Y ahora también con la ayuda de Dios nos damos cuenta que aquellas experiencias que ya vivimos en nuestra vida... tienen valor, a pesar de que hayan sido duras, negativas, difíciles, eh, han dejado huellas o marcas en nuestra vida, no todas, algunas, sin embargo, todas ellas tienen o han tenido algún valor que ahora Dios me lo permite rescatar para mi vida de aquí en más. Así que no fueron en vano, no fueron fáciles, Pero de allí Dios puede transformar esas malas experiencias en algo bueno para mi vida hoy y de aquí en más. Por eso dice el apóstol Pablo también, pero escribiendo a los romanos en el capítulo 8 y versículo 28, que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a aquellos que conforme a sus propósitos son llamados. Otra vez, ¿ve? Propósito en la vida, llamado de Dios. El que ama a Dios, comunión con Él, vínculo con Él. Entonces, para esa persona que ahora encontró el sentido y el propósito de la vida, se da cuenta también que todas las cosas ahora pueden ayudar a bien. Y qué bueno que, aun de aquellas experiencias negativas, uno pueda también tomar cosas positivas para la vida hoy y añadir valor. Bueno... Uh... La gente tiene diversas experiencias en la vida. Por ejemplo, experiencias educativas o formativas. ¿No es cierto? Eh, no, no estamos hablando de que tiene ventaja el que fue a una universidad respecto... Al que, no, no, estamos hablando de las experiencias que uno tuvo, formativas o educativas. En muchas personas usted les pregunta... Dice, pero ¿y esto dónde sale de tu vida? No, no, yo nunca me voy a olvidar. Una vez mi papá nos sentó y nos habló de esta manera, entonces ese principio quedó incorporado en mi vida para siempre. Él una vez me dijo, mira tu palabra tiene que ser lo de mayor valor en tu vida, tenés que ser honesto, y eso quedó muy profundo en mí, y yo hoy lo sostengo todavía. Es una experiencia educativa y formativa. ¿eh? Se da cuenta que no es negativa, pero esto también tiene que ver. ¿Eh? Dios lo usa. Eh, y alguien recordará cuando hizo la escuela primaria, o cuando ingresó a la secundaria, o efectivamente aquellos que tuvieron oportunidad y, y han estudiado más adelante en la universidad, u otra carrera, un oficio, lo que fuere. Son experiencias educativas ¿eh? que van teniendo vínculo y relación. Luego también están experiencias espirituales. Son aquellos tiempos significativos que hemos tenido en la vida espiritual. un tiempo de encuentro con Dios, un tiempo de donde percibimos algo de Dios de manera especial y particular, es donde casi lo, lo oímos hablar a Dios a nuestro lado, que nos dijo algo muy concreto, o alguna experiencia en la vida traumática podría haber sido una enfermedad, un accidente, etcétera, pero en el cual uno escuchó claramente la voz de Dios diciendo yo estoy preservando tu vida, te estoy dando oportunidad a tu vida, así que entrega tu vida a mí, dame tu vida. para que yo lo pueda usar para mi gloria. Así que es una experiencia espiritual importante. Un retiro espiritual, ¿eh? un tiempo de renovación, o un tiempo de alejamiento de Dios y de enfriamiento en la fe, para que después Dios me siga llamando con lazos de amor y me vuelva a traer a Él y mi vida espiritual se renueve y se reactive. Pero obviamente que esa experiencia es una experiencia que yo voy a aprender muchas cosas. para no volver a cometer errores en todo caso y no volver a caer en lo mismo. Están también experiencias en el ministerio, en el servicio al Señor, eh, colaboramos en distintos aspectos en la vida de la iglesia, o tenemos distintas tareas, o cumplimos distintas funciones, etc. Así que son experiencias que vamos teniendo. La primera vez que nos pidieron... algo de ayuda, la primera vez que teníamos que hacer un cuadrito, una cartulina, un dibujito, la primera vez que nos pidieron ayudar en la cocina, la primera vez que nos pidieron tener un, compartir un versículo, algo. O sea, son todas experiencias importantes, ¿no es cierto? Pero finalmente también están las experiencias dolorosas o traumáticas, lo, lo que bueno, se podría llamar la escuela De los golpes de la vida, ¿no es cierto? Y, y a decir, ¿verdad? ¿Cuánto enseñan eh? o cuánto tienen para enseñar los golpes en la vida? Qué bueno saber aprender de los golpes de la vida, porque hay gente que se golpea en la vida y no aprende nada para después volverse a golpear y capaz que es más duro todavía. Y persiste y persevera y se sigue golpeando y no aprende nada de los golpes de la vida. Pero se trata de aprender. Bueno, estas experiencias dolorosas o traumáticas Son, por supuesto, experiencias tristes, afligentes, son experiencias duras o difíciles. Pero vio lo que decía la palabra, que el Dios de toda misericordia y Padre de toda consolación vino a consolarnos en esa oportunidad, en esa experiencia. Dios vio nuestro sufrir, nuestra situación y nos ministró con gracia, esto es, Sin pedir nada a cambio. Gracia es un don, un favor de Dios, es algo gratuito, es algo que Él da por amor, sin esperar nada a cambio. Él no dijo, eh, que te voy a consolar, te voy a dar fortaleza, te voy a sostener, pero mira, primero esto, aquello, lo otro. De ninguna manera, Dios vino y lo hizo y lo dio. Y no esperó nunca ni espera nada a cambio. Eso es gracia. Así que Él vino, nos vio en estas situaciones dolorosas y tristes y nos trató de esta manera. Nos trató con misericordia. Es decir, oh, qué, qué pena que está sufriendo, bueno, eh, ya se va a pasar. No, Él fue movido, fue movido por esa misericordia y vino para estar junto a nosotros y sostenernos. Eh, eh, él nos ministró con amor y nos ministró con poder, porque de hecho muchas de las cosas nunca las hubiésemos podido resolver en nuestra vida si no hubiese sido por el poder del Espíritu Santo que estuvo obrando en cada uno de nosotros. Así que Dios nos vio, pero vino y nos confortó, nos consoló, nos fortaleció y nos sanó en todas y en cada una de estas circunstancias. ¿Amén? ¿No pasó así en tu vida? Sí, seguro que sí, en la vida de todos y cada uno de nosotros y posiblemente más de una oportunidad. Pero gloria sea al Señor porque Él es fiel y te ama tanto que siempre lo va a estar haciendo. Ahora, el pasaje de Pablo decía, Él lo hizo en nuestra vida, pero eso tiene un propósito. Todo lo que yo viví tiene un propósito. Todo esto que recibí de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice, para que también nosotros, que hemos sido consolados, que hemos sido ministrados por el Señor, que hemos sido fortalecidos y sanados, para que ahora nosotros que hemos sido bendecidos de esa manera, vayamos a quienes padecen lo mismo que padecíamos nosotros y hagamos lo mismo que Dios hizo con nosotros, los ministremos en esas circunstancias. Yo que fui consolado y ayudado por el Señor, ahora debo ministrar a los que están padeciendo dolor, tristeza o aflicción. ¿Y qué debo hacer? Asistirlos y ministrarlos como Dios me asistió a mí. ¿Cómo? Con gracia, no espero nada a cambio. Con amor... con misericordia, no, bueno, yo voy a estar orando y el Señor va a orar con poder. No, no, es moverse, estar ahí, al lado, como hizo Dios conmigo. Vino para estar a mi lado, vino para hacerme sentir sus brazos, su presencia, escuchar una palabra de aliento, de sostén, para ministrar en oración. Así que eso es lo que Dios está esperando también. Dios... Quiere que tú ministres a las personas que están pasando por lo que tú pasaste. Quiere que ministres a las personas que están viviendo lo que vos viviste. ¿Y que lo hagas en la misma forma en que Él lo hizo con vos? ¿Él nos dejó abandonados? No. ¿Él lo hizo así fácil? No. ¿Él estuvo un ratito, se fue y se olvidó y me dejó de abandonar? No. Él lo hizo para esto. Por eso tienen valor las experiencias que hemos vivido. Porque en ellas se manifestó nuestro Dios. Y ahora Él quiere dar propósito todavía a todo ello. Me añadió valor, me, me, me transformó en instrumento para bendición a otros. Por eso Él me dice, ahora anda y consola a otros. ¿Estás feliz con lo que Dios hizo en tu vida? ¡Claro, Señor! Estoy agradecido porque si les cuento cómo yo estaba y cómo Él me levantó y me rescató. ¿Estás agradecido por lo que Dios hizo? ¡Claro, Señor! Toda mi vida. Entonces, demostrá tu gratitud, tu reconocimiento y ministra a otros que estén sufriendo como vos estabas. ¡Ay, cómo tengo que hacerlo! Y como yo lo hice con vos... Es así de sencillo, es así de poderoso. Por lo cual hay que observar, Dios nos vio como estábamos nosotros. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. No es difícil, hoy en día es tan sencillo darnos cuenta cuando la gente está pasando un tiempo de adversidad, de aflicción, aunque lo trate de ocultar. Pero más, las problemáticas de este tiempo son tan complejas y profundas que es imposible mostrar algo que no está en el interior. Es imposible mostrar gozo cuando no lo hay en el interior. Es imposible mostrar felicidad y paz cuando no lo hay en el interior y no lo hay en el entorno. Así que no hace falta ser un sabio, un experto y tener alguna unción especial del espíritu para darnos cuenta quién está en problema o en dificultad. Así que hay que observar y es muy fácil, vas a encontrar inmediatamente. ¿Y ahora qué hago? Y ahora tenés que ir y ministrar. Llamo, eh, mando un mensaje. Hoy colgando, se, se colgó a nivel mundial WhatsApp, así que si no te anda el WhatsApp no te preocupes porque es a nivel mundial, eh, se colgó. Así que está el mundo desesperado porque no anda WhatsApp. Y creo que varios a lo mejor después nos enteramos que se suicidaron porque no anda WhatsApp. Bueno, así está el mundo, ¿vió? Pero cuando te ande, manda un mensaje. Mirá, en la semana voy a verte, no te quepa duda, pero ya te quiero decir, estoy orando a Dios por tu vida, sostenete en Él, Él te está sosteniendo y te va a dar la victoria. Yo voy a ir y vamos a orar juntos y vamos a leer una porción de la palabra. O no lo ponga para después no hacerlo. Dios no hizo así con nosotros, ¿verdad? Que dijo, mira, ahora voy, ahora voy, quédate tranquilo, y nosotros estuvimos esperando que Dios apareciera y no apareció. No, no hizo así. Entonces, ¿cómo lo tenemos que ministrar? Como Él nos ministró a nosotros. Andá y consola a los que están en el mismo problema y hace lo mismo que Dios hizo contigo. Y lo vamos a visitar. Y oramos, y clamamos al Señor, y compartimos una palabra. Y, y la persona es bendecida. Y es ministrada. Y Dios se manifiesta y se revela allí. Y usted vuelve. Pero vuelve bendecido. Usted vuelve, pero vuelve llena del Espíritu Santo. Usted vuelve y vuelve con mucho más de lo que llevó antes de la visita. Usted fue vio. pero en lugar de perder y quedarse con menos, tenía más de lo que tenía antes de ir. ¿Quién fue ministrado? Es decir, ¿Cómo es? Sí, sí. Uh, yo iba pensando, esta persona está enferma, está en su casa, está en el hospital, está no sé dónde, iba pensando de qué palabras le podría decir y, y que pudiera ser de bendición, porque de verdad en el corazón uno quiere bendecir a esa persona, alentarla, y bueno y entonces señor dame palabra guíame sé okay, que uno va y lo hace y, y en vez de encontrar un cuadro de sufrimiento de agonía que uno se pone a charlar y después resulta que en la charla hay, hay un milagro espiritual ahí que dice cómo esta persona me está me está ministrando a mí y uno se va a casa y dice, pero entonces yo vine a ser ministrado yo quería ministrar bueno así ocurre así ocurre así que siempre mostrar gracia mostrar mostremos misericordia amor compasión ¿Qué, qué implica eso corazón eso habla de tu corazón eso hablaba del corazón de nuestro dios ahora tiene que hablar de tu corazón que en tu corazón hay sensibilidad. por los demás, y sobre todo por los demás cuando están en circunstancias un tanto más difíciles. Así que hay que administrarles consuelo, alivio, fortaleza, clamar por sanidad cuando es necesario, obrar del poder del Espíritu Santo hasta que haya una victoria. Porque la victoria está, ¿o no? Amén, la victoria está. Será un día, dos días, dos semanas, tres meses. La victoria está. Así que oramos y clamamos hasta que la victoria está. Así es glorificado nuestro Dios. Así Él se deleita. Así es como podemos percibir más su presencia. A veces quizás algunos cristianos tienen el concepto erróneo de suponer venir al culto para ver acá el obrar de Dios, el poder de Dios que se manifiesta, ocurran milagros, cosas, qué sé yo, pero ¿sabe? Pareciera que hay un patrón en el Nuevo Testamento y en las iglesias del Nuevo Testamento que ellos venían al culto y celebraban y alababan a Dios y allí eran llenos del Espíritu Santo y salían a ministrar a las necesidades de la comunidad y allí es donde veían el poder de Dios obrando. Así que si queremos ver el poder de Dios obrando, el poder del Espíritu Santo, salgamos de aquí, ministremos en la semana a cualquiera de las necesidades que se nos presentan y vas a ver cómo el poder de Dios se manifiesta allí, a, a tu lado. Lo percibís con tus propios ojos. Así que no vengamos a, a una representación... No vengamos eh, con la expectativa esa de ser espectadores y ver cómo va a estar hoy la, la función. No, no, de ninguna manera. Vos sos un ministro, un siervo, una sierva de Jesucristo, a quien Él consoló y consuela con toda misericordia, gracia, y a quien Dios ahora está diciendo, mirá, hace lo mismo con aquellos que están sufriendo. Y yo voy a revelar el mismo amor, misericordia y poder sobre la vida de esa persona. Así que Él quiere usarte. Y todas las experiencias que vos viviste entonces tienen valor. Convergen todas en este llamado y en este propósito, en que ahora vos tenés rumbo en tu vida, ahora sos un instrumento en las manos de Dios para bendecir a muchos. Ah, ¿sabés una vez? Estaba en esta circunstancia y en aquella o en aquella otra y me parecía que el mundo se acabó y no veía nada y todo era oscuro y ni sabía cómo iba a suceder. Pero ¿sabes que Un día Dios me abrió los ojos, empecé a sentir el poder de Dios y su mano que me sostenía, así que me animé, fui fortaleciendo mi fe y Él me mostró de esta manera, aquella otra hizo esto, hizo aquello otro y finalmente Él me rescató, me sanó, me, me levantó. se da cuenta que su experiencia pudo haber sido dura, difícil, pero hubo victoria, entonces ahora tiene valor, tiene valor para usted porque sabe y conoce a Dios como es con usted mismo, pero tiene valor también porque usted la puede compartir como testimonio a otros, testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de cualquiera, no porque seamos nosotros especiales, entonces tienen valor sus experiencias. ayudan a comprender mucho más al que está en dolor y en aflicción. Uh, bueno, eh, Carmen, así como me ve a mí, les veo también a ustedes, ¿eh? que dice tranquila. Así que se goza en ello, pero ella contaba de, de esa experiencia, de que obviamente desde allí no podía ver a esta distancia, eh, y sin embargo en uno de los cultos, eh, mientras estábamos predicando y ministrando, eh, ella al abrir sus ojos el, después del tiempo de oración, eh, notó que veía, eh, veía lo que antes no podía ver. Así que Dios sobró poderosamente también. sí. motos también, se quería poner un taller propio para él, ¿no?, en particular. Y por el hecho de la rodilla no pudo dejar el trabajo, no pudo abrir su negocio por este tema de que la obra social lo cubre si se tiene que operar. Un día, por casualidad, yo vine aquí a la iglesia hace como tres meses, estaban una Erika, me había invitado, me había comentado, y yo dije, bueno, voy a ir para escuchar la palabra cuando se reunieron los hermanos de la tercera edad. Cuando llegué estaban eh, por dar la palabra y cada uno pedía una oración. Yo pedí oración, de esto hace como tres meses atrás, o cuatro, fue en la época que mi hijo fue al médico. Y yo pedí oración y los ancianos se pusieron a orar, unos ancianos, otros diáconos, no sé cómo serán. La cuestión es que todos los hermanos se pusieron en oración de ahí hasta aquí y seguirán. Ayer eh, yo veo que él no tiene interés por ir al médico, Entonces ayer estaba ahí eh, sentado conmigo en el comedor y le digo, ¿cómo estás de la pierna? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a ir al médico? ¿O qué pensás hacer? Me dice, no mami, no me duele. Le digo, pero ¿cómo? ¿No se, no te duele más? no no te, Porque yo cuando fui de acá ese día le dije, mira que los hermanos de la iglesia se unieron en oración por tu rodilla. Agarró él y ayer le pregunto y, y me dice, no mami, no me duele más la pierna. y digo, ¿pero no te duele nunca, nunca más? Sí, muy de vez en cuando, pero muy poco, ni comparado con lo que tenía, así que me parece que no me voy a operar. Así que bueno, es para la gloria, para el Señor, porque es. Él escucha, como bien usted lo ha dicho, uh -huh. el Señor nos escucha cuando realmente le pedimos de corazón. Uh -huh. Tengo que dar gracias, no están los hermanos que estaban aquel día, eh, o quizás no todos, así que dar gracias al Señor por las oraciones de esos fieles servidores del Señor que han estado ahí, Hincado sus rodillas por, por por este niño que ni conocen uh -huh. Así, Así es. que bueno, el Señor también hizo otra obra que ha venido un muchachito en mi casa a pedir oración Yo he orado por el amigo de mi hijo él Le he explicado de que tiene que ir a una iglesia él Le he explicado de que tiene que encaminar su vida Pero en una iglesia, él ha ido a una iglesia Después vino, eh, lo invitó también a mi hijo Porque mi hijo no después de grande dejó de ir a la iglesia Lo invitó y ahora van todos los jueves al culto de jóvenes Eh, así que para la gloria de Dios, eh, no solo está con, eh, sanándose, sino el Señor lo está haciendo la obra y está congregándose. Bueno. Así que bueno. la obra es para el Señor y gracias así a toda es. la iglesia que ora también. Gracias, gracias por sí, compartir gracias. también su testimonio. Le damos toda la gloria al Señor. Eh, así que vamos vamos a orar, vamos a orar. Ya ve cómo es Dios. Eh, y él quiere utilizarte de diversas maneras. Así que, que, que en este día, en este tiempo, en esta semana, de aquí en más... Vos puedas tener esto muy, muy profundo en tu corazón y, y permitís ser usado por Dios, permitir ser usada por el Señor. ¿Eh? Hay tantos en necesidad ahí a nuestro lado, el vecino, el de al lado, el de enfrente, el comerciante, la persona que toma el mismo colectivo que nosotros, o viaja al mismo lugar, tantas personas, ¿no es cierto? Así que y hay maneras tan poderosas de, de poder bendecirle a los demás. Así que, que sigamos haciendo esto, sigamos llenando nuestro corazón de esto. y dejemos que Dios siga haciendo la obra, Él hace todo lo que no podemos hacer nosotros, ¿eh? pero Él no va a hacer lo que sí nosotros debemos hacer. Así que disfrutemos de eso, es una enorme bendición para todos. Mire, escuchar testimonios como estos, enorme bendición, cómo nos gozamos, ¿eh? y para exaltar todavía mucho más el nombre del Señor. Así que yo quiero orar en esta noche, yo quiero orar, ¿eh? yo quiero orar y, y si, si es breve le voy a permitir, y, y a, eh, para el miércoles que viene vamos a tener más oportunidades. ¿eh? pidiendo por la bebé que yo le había comentado a usted. Y bueno, y los médicos no le daban señales de vida. Y ayer ya le dieron de alta. Uh -huh. Así que esas son bueno. las cosas maravillosas que hace Dios. al Señor. Así sí, que sí. toda la gloria para nuestro Así Dios. Es. Bueno, ahí está, la iglesia orando por todas las necesidades de las cuales tomamos conocimiento y, y Dios respondiendo a todo eso también. Así que el Señor se ha exaltado. Permítame orar. Quizás alguno en esta noche... En este tiempo, en estos días, ¿está pasando algún tiempo de necesidad, de, de, de tristeza, de, de aflicción? No lo sabemos, pero, pero sí sabemos que este nuestro Dios, como la palabra decía, es un Dios de misericordia y de toda consolación. Así que yo voy a pedir a Dios que pueda ministrarte, ministrarle a usted si está en esta circunstancia, en este tiempo, si está padeciendo algún tipo de dolor, que él le pueda estar ministrando y fortaleciendo... estamos a su disposición para escucharle atentamente, para poder darle una palabra de aliento, de fe, de esperanza, para ayudarle en todas las maneras que esté a nuestro alcance. Pero mientras tanto vamos a orar ahora a Dios para que Él esté sosteniendo en sus brazos y manifestándole esa misma misericordia y esa misma gracia a usted también. Y, y, y luego de ello, y, y a continuación voy a orar para que cada uno de los que estén dispuestos a servir al Señor de la manera en que Él nos... Indicó en esta noche, reciban una unción fresca del Espíritu ¿eh? y pon esto en tu corazón. Soy un siervo, una sierva de Jesucristo, así que voy a servir en su nombre. Voy a manifestar su amor a aquellos que me rodean. Voy a demostrar a los demás que Él es un Dios de misericordia y de toda consolación. Así que abra su corazón y, y acérquese a los que están en necesidad. Visítelos, hábleles, tráigalos, invítelos a venir y, y, y bueno, Dios va a ser... lo que sea necesario hacer. Querido Dios, te damos gracias, Señor, también en este día, en esta noche, en este momento, en este lugar, por tu presencia entre nosotros. Y gracias, Señor, no solo por lo que has hecho ahora en nuestras vidas, sino por lo que ya has hecho, Señor, desde el mismo momento en que entregamos nuestra vida a vos. Señor, seguramente desde mucho antes vos ya estabas cuidándonos, preservándonos y, y haciendo que pudiéramos conocerte. Así que gracias por esta vida preciosa que nos has dado, gracias por toda tu misericordia, tu gracia infinita, gracias por tu amor. Por tu comprensión, gracias por el poder del Espíritu Santo que obra y nos ministra, Señor, en toda circunstancia. Gracias porque sabes consolarnos como siempre lo hiciste, sabes fortalecernos, sostenernos y llevarnos a la victoria, Señor. No importa lo que estemos padeciendo, tu palabra dice y la creemos de todo corazón que vos nos ministras en toda tribulación, Señor, porque vos sos un Dios todopoderoso. Señor, yo te ruego en esta noche que ministres, ministres en profundidad, los que están pasando un tiempo de adversidad, un tiempo de tristeza, un tiempo de lucha. Señor, sostenerlos en tus brazos, que ellos perciban la fuerza del Espíritu Santo. Señor, que su fe no decaiga, sino que se... fortalezca aún más. Señor, tómales de tu mano para esperar el tiempo oportuno de la victoria completa, Señor. Llénalos de paz mientras tanto, que no haya pensamientos que turben, Señor, su vida, que no haya temores en su corazón, porque en ti tenemos seguridad, porque tú eres seguro, Señor, en nuestro, nuestro refugio. Así que obra, Señor, en la vida de todos los que forman parte de esta comunidad. Aún obra, Señor, en nuestros vecinos, en este barrio, en esta comunidad, en todos aquellos que están pasando por este tiempo. Pero, Señor, también ahora presentamos nuestras vidas a Ti como siervos y siervas Tuyos para recibir una unción fresca del Espíritu Santo. para ir a ministrar, Señor, para ir a ministrar en las casas, en los hogares, ministrar las familias, ministrar niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, para ministrar matrimonios, Señor, para ministrar a todos ellos en el nombre de Jesús Todopoderoso. Así que, Señor, esa unción ahora la está recibiendo todo aquel que ha abierto su corazón a Ti y está comprometiéndose a ser instrumento en Tus manos. Señor, gracias por lo que vas a seguir haciendo y lo que ya estás haciendo en medio de tu iglesia. Señor, nosotros te exaltamos y te glorificamos, porque obviamente todo proviene de ti, todo proviene de tu mano, Señor. Nosotros solo abrimos nuestro corazón y nuestra boca para exaltarte, para glorificarte, para levantar en alto tu nombre y para darte toda honra solo a ti. Oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén.